Bueno, todavía estoy tembloroso, estoy contento, emocionado. Este, la mayoría de la gente apoya y ese voto en contra que quede claro que es apoyar al narcotráfico, al mercado negro y ser cómplice del sufrimiento de la gente. Estaría bueno que se hable por palabras propias y desde el corazón, no leyendo un papel, como vivimos a dar siempre todas nuestras declaraciones desde el corazón, no leyendo nada, ¿okay? Gracias a todos, a ustedes somos todos partes y lo lindo que es uno solo en contra y todo el resto a favor y eso sirve de fortalecer fortaleciendo que el, el tiernismo el voto en contra ya no me sorprende nada y no divido en si es de tierno de este o del otro es si apoyás o no apoyás, si nos comprendés o no nos comprendés. Va más allá de una política, estamos mezclando la droga, estamos mezclando cualquier cosa con un tema de salud y esto hoy está más que claro y evidenciado de dónde vino el voto negativo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sigue después de la aprobación de esta ordenanza que crea el registro para usuarios de canal de medicina? Lo que sigue ahora es seguir trabajando más unidos que nunca, en conjunto, en transparencia y seguir puliendo todos los puntos que seguramente que va a haber cosas para mejorar. Pero lo bueno es ir mejorando cosas a no agarrarse de, de un vacío. Hoy tenemos algo y eso es importante. Eh, como asociación, este ¿qué piensan hacer a partir de ahora? Digo, con una, con una legislación que los avala en el caso de usuarios y cultivadores. Ahora a trabajar más que nunca, con más transparencia que nunca, a unirnos, a humanizarnos, a poder seguir haciendo docencia, a que empiecen a estudiar el sistema endocannabinoide en vez de leer un papel. Solo eso. Estoy contentísimo, y esto no es un enojo, sino una expresión efusiva, nada más que eso.